¿Cuál es la migración de Abyssinia? Cuando el daño estaba acostumbrado a los musulmanes, el mensajero les dio dos migraciones a la Abisinia en Al-Enahassi.